hablaremos hoy de una misión al infierno en la misión de germmod para rescatar a balder de los infiernos nórdicos ¿no? recordemos la tantas veces comentada muerte de balder el famoso dios del panteón nórdico el hermoso balder era el más querido de todos los dioses era hijo de odín y fría en balder eraú invulner, invulnerable y casi invulnerable que es lo que suele ocurrir en, la, en, en las mitologías siempre eh, el carácter de invulnerable tiene una excepción sí. y cada vez que en un mito hay una excepción es porque eso es lo que va a ocurrir ah. recordemos a Aquiles y su talón a Siegfried y aquel eh, aquella región de su cuerpo que había sido cubierta por una hoja etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo, ya que todos lo querían. Pero sólo el muérdago, el muérdago, una plantita tan humilde, que no había sido convocada para firmar el pacto de todas las cosas del universo de no dañar a Valder. Enterado de aquel olvido o excepción, Loki el dios más o menos malo de los nórdicos, eh, no era eh, ni el diablo ni la personificación del mal, Loki era un poco traidor, un poco más traidor que todo, ventajero, en fin. Fabricó Loki una flecha con muérdago y se le entregó a otro dios, medio caído del catre, que era el dios Hodor, que... Además era ciego. Qué curioso que siendo Dios fuera ciego. Y estaban todos los dioses tirándole cosas a Valder y divirtiéndose viendo como tales cosas no le hacían daño. Porque le metías un, un ladrillazo en la nuca y Valder muerto de risa. Así se divertían. Le tiraban flechas encendidas, lo sumergían en el mar. Nada le hacía daño. Pero en medio de de la fiesta, de la estudiantina, el, el ciego le tiró una flechita de... Esperen, un momentito. Le están tomando una foto a Dolina. Enseguida continuamos con la transmisión de La venganza será terrible desde el paseo La Plaza. Muchísimas gracias. No, traer... no, no, no, no. no traer... sí. Con permiso, vamos a hacerlo nosotros el programa. Gracias. Adiós. Perdón, ¿eh? Bueno. Bien. Impulsado por Loki, este dios ciego, le tiró una flechita a Valder de muérdago y lo mató. Lo mató. Repito, lo mató. Cuando la mamá de Valder Friga vio que su hijo estaba muerto rogó a los dioses que fueran hasta el Nilfheim, la tierra de Heim, eh, eh, y también el nombre de la diosa del infierno, para implorarle que dejara ir a este nuevo pensionista, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Pero el camino era muy difícil. El camino hasta la tierra del infierno eh, era muy difícil y ninguno de los dioses se ofreció para tal búsqueda. Finalmente Friga dijo que tanto ella como Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los demás. Por encima quiere decir amándole más que a todos. Eh, esa es una recompensa. Y la otra también. Y entonces Hermod se mostró dispuesto a emprender aquel viaje. Odín le prestó a Hermod nada menos que el caballo, eh, ¿cómo se llama? Sleipnir. Era un caballo de ocho patas, eh, que conocía el camino porque lo había hecho dos veces. Además de tener ocho patas, el caballo marcaba, calculo, 1.30 a la milla, ¿no? Bueno, mientras Hermann se preparaba, era uno de los medios de transporte favoritos de, de Odín, que tenía además un barco, que se podía guardar en el bolsillo, traducen ahora, será en la bolsa, ¿no? No me imagino a los Vikings con, con bolsillos interiores de americanas Pero eh, el barco se iba doblando eh, hasta que quedaba tamaño, este, como para meter en una bolsita. Y cuando necesitabas un transatlántico, lo desplegabas y estaba al servicio del caballero y de la dama. El caso es que Hermon se preparó para ir a la tierra de los muertos. Odín, mientras tanto, ordenó que el cuerpo de Valder fuera puesto en una pira, en una barca en el mar. Y cuentan que uno tras otro, los dioses de Lasgard, se acercaron a despedirlo. Y la novia de Valder, Nana, ¿eh? se encorvó para besarlo. Pero estaba tan triste que se le rompió el corazón y cayó muerta junto a él. Allí ardieron juntos, como lo habían hecho tantas veces. Bueno, los dioses regresaron tristes al Asgard. En realidad nadie tenía mucha esperanza en el viaje de Hermann, pero friga la mamá, sí. Hermann, al que le decían el veloz, tardó nueve días en llegar hasta el río Hall, que constituía el límite del Niflheim, el infierno. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el Hallarbund, enarcado con oro y sostenido en por un pelo, el puente estaba sostenido por un pelo, lo custodiaba al puente un horrible esqueleto que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre, antes de pasar por el puente te cobraban un peaje sangriento, eh, los espíritus cabalgaban sobre el puente en los caballos o carretas en los que se los había quemado en la pira espiritual, correspondiente Los nórdicos eran muy cuidadosos con el calzado de los muertos porque sabían que el viaje era largo. También, como se recordará, eh, tenían la costumbre de cortar las uñas de los muertos, pero cortarlas mucho, mucho. ¿Para qué? ¿Para qué? Se decía que durante el Ragnarok, es decir, durante la terminación de catastrófica del mundo, el, el ocaso de los dioses, iba a haber una lucha entre entre los dioses benevolentes y los perversos gigantes y representantes del mal, y que eh, los eh, los representantes del mal iban a venir navegando en una nave llamada Nagelfar, que era una nave hecha con los recortes de las uñas de los muertos eh, este, que llegaban al infierno. De manera que convenía que no tuvieran mucha uña para cortar los ingenieros navales de las entidades maléficas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para retrasar el fin del mundo, para que aquella nave, Nagelfar, que, cuyo, eh, este, cuya navegación estaba prevista para el fin de los tiempos, al no poder construirse, imagínense, el fin de los tiempos se retardaba. Bueno, costumbres que tenían los nórdicos. Eh, el caso es que poco después de traspasar ese puente, el Hallarburn, el que estaba sostenido de un pelo, los espíritus, los muertos, llegaban a Irontzod, que era un, no había nada ahí, unos árboles desnudos con hojas de hierro, nada más. Después de pasar por ese lugar, se llegaba a las puertas de gel, el infierno, ¿no? propiamente dicho, que estaba custodiada por el perro Garmr, que era la versión nórdica del del cancerbero. Uh -huh. Dentro de la puerta, ya en pleno infierno, entre el intenso frío y la oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera que se llamaba Gvergermil y el correr de ríos como el hal y el Glir, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el palacio de la diosa del infierno. Y hasta allí iban a parar aquellos... ...que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir... ...sin haber derramado sangre propia o ajena. También los que habían realizado en su vida acciones impuras o delictivas. Por eso los nórdicos querían morir en la batalla. Porque esa era la única forma de eludir el infierno e ir al Valhalla. Ahí, esa especie de cielo de los nórdicos... ...donde todos com combatían de la mañana a la noche... ...y al final, eh, final del día, al ocaso, se te curaban las heridas... Y si te habían matado, volvías a la vida. ¿Para qué? Bueno, para poder eh, morir al día siguiente. Aquello le llamaban el, el, el paraíso. Eh, muchos hombres optaban por cortarse con sus lanzas o arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses. este Pero bueno, a los que tenían que ir al infierno, que... Por haber muerto en batalla o por haber sido mala gente eh, eran arrojados a la, una caldera donde había una serpiente que te comía y así, bueno todo esto vio Germán eh, mientras llegaba al infierno vio el pucherete que se hacía con los condenados en aquel lugar y lo encontró a Valder que estaba junto a su esposa Nana su novia, estaban juntos en la sala de banquetes del Gel que era como un bolichón ¿no? Era. Valder parecía un poco abatido, contemplando un jarro con agua miel del que era imposible beber porque era un asco. Hermos le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Mirá, y se me mandan acá los dioses, le voy a rescatar. Y Valder le dijo, no, eso no es posible, pero por favor, llévate a mi novia, Nana, porque este es, este no es un lugar para una mujer tan hermosa como ella pero cuando Nana escuchó eso se aferró más a Valder y dijo, me voy a quedar acá, que sé, todas esas cosas. Ahora bien, Hel, la diosa del infierno, escuchó esa conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas, es decir, a Valder y a su novia, marcharse a condición de que todas las cosas y las criaturas, es decir, las cosas animadas e inanimadas, lloraran por Valder. Si el universo lloraba a Valder, serían libres. Dicha condición llenó de esperanza a Hermann, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Valder y de seguro no habría nada en toda la creación que negara una lágrima. Muy contento, Hermod salió del Niflheim y regresó a Lasgar, donde vivían los dioses. Los dioses se reunieron en asamblea a llegar Hermod y escucharon eh, estas condiciones. Enviaron entonces mensajeros y heraldos a todas partes a convocar a la gran llorada universal. Y efectivamente, al paso de los mensajeros, caían lágrimas de todo lo que había alrededor, de las plantas, de los animales, de los hombres, de las piedras, las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. En el camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron escondida en una cueva a una gigante de nombre Toc que algunos mitógrafos consideran que no era otro que Loki disfrazado de gigante y cuando se le pidió a esta vieja horrorosa que derramara una lágrima se burló ja ja jaray jaja ja, y dijo y se introdujo en su cueva Diciendo que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Cuando los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Cuando supieron que sólo una criatura había negado el tributo de las lágrimas, se entristecieron mucho. Ya que por ese único llanto ausente, Valder y Nana jamás regresaron a la morada de los dioses. Esa es la historia, la extraordinaria historia del frustrado rescate de Walder, que no pudo ser des, eh, liberado de los tormentos infernales porque uno solo no lloró. Solo porque uno no lloró. Por eso cuando... Algunos nos dicen, bueno, pero consolate, después de todo, la mayoría de tus amigos te quieren. Eh, uno está siempre pensando en ese que no pudo querernos, que no quiso querernos, que no quiso prestarnos la lágrima que necesitábamos para salvarnos del infierno. ¿Qué otra cosa que una lágrima de compadecimiento está buscando uno en los demás? Es una historia impresionante. ¿eh? Me gustaría a mí dedicar a todos los que todavía están en tierras del gel y que están allí porque una sola lágrima se les negó. A todos que los que alguna vez recibieron la negativa de uno que no quiso llorar ni una lágrima. Y la, y la falta es? de ese llanto es un nuevo motivo para llorar. Es un nuevo Otra motivo vez. para llorar, exactamente. Hemos ido a la discoteca y envuelto en lágrimas, el discotecario nos dio el hermoso balsecito que se llama... Llorarás, llorarás, que canta Libertad Lamarque como convidando a todos a que lloremos, quizá porque no tiene remedio. Adelante. Al escuchar este bal, bien lo sé que en mi amor pensará y en el vaivén del compás sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción sentirás el color de mi adiós, lo escucharás. Y dan con su tristeza nocturnos acordes de leones te prepará por tu reja con su pena con su quejas y no podrás ignorar que congo se va recordando tu amor y aun si tratas de olvidar a Luis tu emoción jurará llorará, llorará. Al desplegar su vaiver Este par te de la ayer i al repicar su compás Te ha de hacer su yozar Este par te dirá de verdad Que te amé sin traición Sin rencor, sin maldad I al renovar su emoción Sentirás el dolor de mi adiós Lo escucharás en los días ni ne dirán con sus sones los nocturnos acordearé se trepará por tu reja con su con sus quejas y no podrá sino que vompos este val recordando tu amor y aun que de olvidar al oír su emoción durará jurada de tripara por tus tu rezagos, su fina pulso queca, no podrá dino dar que ton, o se va recordando el amor, y no de olvidar a lo ir su emoción llorarás llorarás llorarás llorarás liberta la mar en la venganza será terrible